Bueno, nos consideramos que sí, que los actuales caballeros templarios son seres de luz. ¿no? Eh, eh, hablando, digamos, más prof más profundamente, porque obviamente los caballeros templarios del siglo XII, pues de luz quizás quizás estuvieran poco, dedicándose pues a, a, a guerrear y a, y a matar, ¿no? Pero sí, los caballeros de, de, de luz que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 ¿Y no lo sabéis? ¿O no nos lo decís? Si lo supiramos pues no estaría escondido, estaría de otra manera. Dejaría de ser un misterio. Entonces...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 Pues la verdad es que hay una mezcla. Seguimos teniendo los ideales de Antiguo Santa, pero los, los que hemos traído al siglo XXI y los hemos modernizado. Eh, Cuéntanos y, alguno, a ver, diferencia y, de antes ahora. Pues hombre, Por ejemplo, la igualdad entre damas y damas y caballeros. En la actualidad, dentro de las casi todas las órdenes que existen, existen mujeres y hombres y tienen los mismos deberes y los mismos derechos.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 Entonces, pues eh, mira, es muy sencillo, sale a la caña mañana y pregunta, a ver cuánta gente te encuentras leal y que tenga honor. Pues eh, yo no sé, personalmente creo que hay muchos más ahora que antes. Eh, personalmente, lealtad, eh, eh, ¿Lealtad y eh, honor, por ejemplo? Sí, sí, sí, sí.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 ¿Que hay jóvenes que lo son? Sí, por supuesto que los hay. Y que los encontrarás también, es verdad que los hay. Y pero no, ha diría... tantos titulados El... universitarios como ahora. Son gente preparada, extraordinariamente preparada. Sí, Otra cosa por es que por supuesto, no tenga por igualdad de oportunidades. Alguno puede decir, oye, que los neotemplares... Es que es esa es la sensación que he tenido cuando he visto vuestras imágenes. Y veo las imágenes de los templarios, no, no las vuestras ahora. Siempre...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 aprendan desde desde lo más básico